Está sentado en el trono y al cordero Sea la alabanza y la honra La gloria y el poder Por los siglos de los siglos Sobre esta isla, Señor Tú eres Rey Sobre las naciones, Señor